Radio Puente Alto, Ignacio, ¿estás por ahí? Buenos días, Ignacio. Me voy a llamar de nuevo, ¿ya? Ahí lo estamos llamando, ¿ya? Ratificado hasta este minuto, eh, en sus bases, el, este famoso tratado que trae tanta controversia. Ahora, los países que están, ya han firmado, que son cuatro del Asia, de, del Asia netamente, que son Japón, eh, Brunei, eh, Vietnam y me parece que Singapur, más Perú, México y Chile por Latinoamérica, llaman la atención la exclusión que, la exclusión que de China, porque este tratado está intrínsecamente ligado a aislar a China por la influencia de Estados Unidos. Curiosamente Estados Unidos tampoco está en el tratado, porque acuerden que Trump cuando asumió la jefatura en Estados Unidos, sacó a Estados Unidos de, de este tratado porque lo encontraba eh, con alguna garantía, garantía no, con una, no amplias garantías para para Estados Unidos y, el, y el, en el fondo era la guerra comercial que tuvo con China después esto, esto fue un, un simple subterfugio de Donald Trump. ahora, eso era un plano general ¿cómo afecta afecta al chileno medio? a usted señor, usted señora que trabaja con, su, con un sueldo mínimo o un sueldo único y el mantiene su hogar es muy simple este tratado vamos a dar de manos a la al nuevo proceso constituyente que estamos a punto de de entrar a reescribir. En quiero tratar de manos. Porque las transnacionales, las multinacionales que están detrás de esto exigen a cada país, incluyendo Chile, obviamente que no interesa a nosotros, que no legislen nada en contra de sus intereses económicos. ¿Qué quiero decir con esto? Es si, decir, por ejemplo, la Shell, la Coca-Cola, no sé, cualquier estos monstruos transnacionales quieren quieren hacer una modificación internacional en cuanto arancelaria la, la constitución del país a la cual va ellos van a intervenir no puede ser modificada en contra de ellos. Vale decir, el proceso constituyente estaría atado de manos no se podría hacer absolutamente nada eso es básicamente lo que lo que nos atañe a nosotros y bueno al margen de otra de otras cinco de otras cinco imposiciones más que, el, que, el, que el, se necesita se necesita imponer acá en la cuales el derecho a huelga restlejísimo eh, las, las leyes laborales no se pueden modificar eh, por, por eh, o, o sea, no se puede modificar porque están simplemente están simplemente transgrediendo los tratados internacionales que Chile ya ha firmado pero este tratado internacional en sí, ata de manos al sector público jibariza más el Estado de Chile y eso no es bueno para nosotros, si ya estamos luchando por tener un Estado más potente con, con más o más amplitud de, de acción esto viene a redundar en todo lo contrario acá te llegó una pregunta per, perdón, te llegaron una pregunta acá de parte de Fernanda Espinosa, me dice, oye Juan Carlos estoy escuchando recientemente el informe del TPP11 que está dando esta, esta persona al aire y me, me preguntan, y si es tan malo ¿por qué Chile lo quiere aprobar? ¿a quién beneficia finalmente? pregunta número uno y la pregunta número 2 la envía Carlos Arregada es verdad que los países no son gobernados por los gobiernos de turno, sino por grandes transnacionales dueños del poder económico. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Mira, respecto a la pregunta de Fernanda, el tratado el tratado es bueno para los países desarrollados. Van a decir Canadá, Japón, para esos países es bueno este tratado, porque están aceptadas las bases, las bases macro y microeconómicas y positivas ya están sentadas, que esté el gobierno que esté en el poder, sea de izquierda, centro-derecha, derecha, derecha el, los tipos saben que tienen que pagar impuestos, tienen que respetar el, el medio ambiente, para ellos es excelente el tratado. Para nosotros, un país tercer mundista, que eh, valga la redundancia, bastante atrasado en algunas cosas, eh, en la cual nosotros principalmente somos generadores de materias primas, nada ¿no? Nosotros exportamos materias privas para que lleguen de, de de otros países, lleguen los muebles hechos más caros, la tecnología hecha más cara, eso es. Para nosotros es muy malo esto. Ahora, el gobierno de michelle Bachelet, que fue el la impulsora de este tratado, lo hizo como un chivo expiatorio, a ver qué es lo que, que resultaba más adelante. Ahora, lo que se están sudando las manos acá son los grupos económicos chilenos, porque ellos están asociados... A las grandes transnacionales tienen tratados privados con ellos entonces para ellos les viene como digo el dedo esto al trabajador chileno común y corriente no le no le va a significar ninguna calidad de vida nada absolutamente nada porque les hablado hasta la saciedad de que de lo que de los sueldos dignos. de y simplemente eso son palabras de buena crianza ahora respecto a la, a la, a la, a la pregunta Eh, de, del, del niño que hizo por la segunda pregunta efectivamente las transnacionales eh, están detrás de muchos de muchos gobiernos obviamente por supuesto que sí ellos mueven millones y millones de dólares en las cuales financian programas económicos eh, financian un financian un montón de actividades económicas para un país por ejemplo a eh, lo nosotros la minería la minería estamos en la minería estamos mataados de mano contiene el 20% del, del cobre chileno y el 80% transnacional entonces para ellos espero un negocio redondísimo para el pueblo de chile para el, para el ciudadano común chileno esto no significa absolutamente nada te voy a decir más en el tema en el tema de las afb que es muy importante para nosotros sumamente importante este tratado viene a limitar pero severamente el, el tipo de cambio que como necesita para, para las pensiones en Chile. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las AFP, los dueños son transnacionales, los capitales son extranjeros. Se transan valores en la bolsa de comercio con nuestro dinero. Entonces, para ellos no les conviene que un gobierno local como Chile venga a cambiarle las reglas del juego. Por supuesto que no. Esto es muy malo para las pensiones. Es muy malo para los trabajadores que ven limitado su derecho a huelga. Es muy malo para el Estado las empresas del Estado no van a tener ningún, ningún eje de acción con esto, porque sobretecto de ir a un tribunal internacional y ser multado o, o, o qué sé yo, miles, miles de otras, de otra, re, resarcir resarcir el Estado de Chile a, un, a, un tribunal, o sea, a una empresa extranjera, o sea, va a significar mucho dinero. Entonces, yo no sé cuál es el punto de insistir en algo, la realidad no nos conviene. Correcto. que te llega otra pregunta de parte de Andrés González. Hoy oh, interesante lo que estoy escuchando. Entonces, los gobiernos son manipulados, manejados por los capitales extranjeros y todo en una parafernalia para ocultarnos este tema escondida de la gente. ¿Cuándo hay plazo? Sí, ¿Cuándo se votaría este TPP-11 y desde cuándo comenzaría a regir? Pregunta. Mira, el el TPP-11 ya fue ratificado en, en el 2020 en la Cámara de Diputados. Ya eh, la Cámara de Diputados aprobó este TPP-11. Ahora está en el, en el trámite en el, en el Senado. Eh, con toda esta con toda esta ola que se ha hecho ya, eh, que la gente se está informando de, de, de lo que significa esto, eh, el Senado, tú sabes bien, eh, eh, no puso en tabla prioritaria la, la, el voto y el, el análisis del, del, del tratado en decir sí, eh, son bajo bajo de, de, de, o sea, la presión del gobierno del gobierno o sebastián piñera ha sido enorme en esto enorme porque ¿qué? si quiere si quiere instalar entre gallo y medianoche darle la urgencia a un tratado que se, debe ser estudiado letra por letra con mucho análisis, de aquí se quiere, a la rápida se quiere hacer, aprobar un, un asunto que no nos, conviene, no nos conviene a nosotros, por supuesto no nos conviene. Obviamente no nos conviene. Nosotros no somos un país desarrollado para tener, nosotros no tenemos transnacionales. Chile no tiene empresas transnacionales, propias. Nosotros no podemos ir a Japón a poner, ¿saben que ustedes, usted, señores japoneses, quieren imponer sus reglas acá? Nosotros nos vamos a empatar y nos vamos a poner las reglas a ustedes. No tenemos eso. Entonces, para nosotros es muy, es muy es un, ser un daño muy, muy grande, sobre todo para las generaciones que vienen, y deshacernos, deshacernos de ese tratado en los próximos años va a ser muy complicado. Entiendo. Eh, Francisco, quiero agradecer tu tiempo, eh, Ignacio, tu tiempo, tu gentileza de haber compartido con nosotros, aquí quiero hablar estas preguntas, pero debo seguir con la pauta que tengo el día de hoy. Te voy a invitar para una próxima sesión para ir hablando estas temáticas que son relevantes porque me gusta que eduquemos la comunidad en términos de aquellos temas que no aparecen en todos los medios oficiales mientras dan matinales, algunas tonteras. Eh, no se está educando a la comunidad, sobre todo que el Puente Altino quiere saber y quiere entender. Yo agradezco tu tiempo. ¿Algo más que decir en relación al tema? No, te doy, te agradezco mucho Juan Carlos y felicidades por tu, por tu programa y sigue teniendo el éxito, y si radio, si radio ojalá todo Santiago y, y un abrazo grande a todos los radioescuchos potentinos. Acá me dicen algunos auditores que deje alguna fuente, ¿dónde puedo investigar más del TPP-11 desde un punto de vista lo más objetivo posible? Mira, eh, cualquier persona se puede meter a internet, Y meterse el canal al, al canal de la cámara de diputados y está del ttp 11 tal como está eh, tal como se tal como se, se está se, se está escribiendo tal cosa tal como se está presentando sin, sin opinión ni a favor ni en contra eso es lo que es eh, lo pueden encontrar también en en, el, en la comisión económica para américa, para américa latina en el, en el el portal de la cepal también está el tp11 bueno y en todos los en todo el ministerio de relaciones exteriores también simplemente se pone que es el tp11 para chile solamente eso el trans pacific partnership 11 que es el trans pacific porque es de hacia pacífico nosotros estamos la propia del pacífico y partnership en inglés que es camaradería es un tratado de camaradería como lo llaman elegantemente pero te reitero juan carlos y en la radio escucha es un tratado que favorece enormemente a los países desarrollados, no a nosotros correcto, muchas gracias Francisco te esperamos para un próximo tema a desarrollar y compartir con la comunidad en este objetivo de informar y educar sobre temáticas tan relevantes como esta gracias Francisco ok, muchas gracias a ti muy buenos días ahí estaba Francisco ¿qué les pareció? a, a investigar y a reflexionar, vamos con Versión Jazz, Don't Speak, La Mañana en la Radio, Recuerdos con Joaquín.